Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter lo saludan s acá en la radio comunitaria de v i l m e Patagones. ¿Cómo anda? Hola, Ana y Walter, acá desde Puerto Pirámides, bien, un poco nublado, un poco fresco, pero hermoso igual. Ni hablar, ¿no? ¿Ya empieza la temporada de b a l l e n a en esta época o no? Empieza el 17 de junio ese lanzamiento l de temporada. ¿Qué tal? Bueno,、sí. ahí está. Sí, sí. Ya hay algunas igual, ya Sí, ya ¿no? Hay... Sí, sí, sí. sí, porque la ballena no espera en el lanzamiento temporal, sino que llega mucho、no. antes. <risa> claro que、claro、está. Tal cual. n e r l y bueno,、eh, una, fuiste una de las que integró un poco este grupo de vecinos. Que, ¿Cómo fue? ¿Cómo se autoconvocaron?、Eh, Ayer, ¿cómo fue la actividad? ¿Cómo fue recepcionada por los que pasaban? Incluso por la gendarmería que estaba ahí donde estuvieron, ¿no? Sí, estaba la gendarmería. Mira, todo empezó,、eh, hubo una convocatoria desde.、Eh, Sierra Grande, en, al local de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado,、eh, a, a los vecinos de la, de la zona.、Eh, lo escuchamos y dijimos si podíamos ir como, como miembros, digamos, estamos dentro de como un territorio común casi, digamos,、uh -huh. con Sierra Grande y Playa Dorada. s Y, así que participamos de esa asamblea, de esa primera asamblea, donde estuvieron vecinos de Sierra Grande, San Antonio Este, Las Grutas, Puerto Pirámides, Puerto Madryn y t r e l e w、uh -huh. Este, ahí más o menos、eh, nos informaron de cómo estaba la situación en Río Negro, la, este, este impulso que le están dando desde el gobierno nacional y provincial a la instalación de una planta nuclear, sobre todo en esta zona costera, ¿no? Y, y bueno, decidimos este, encarar juntos el repudio y, la, y el rechazo ¿no? a esa planta porque este, terminaría con las economías regionales,、eh, contaminaría, este, la radiación sería terrible y además Chubut estaría involucrada desde una cuestión de que en la provincia hay uranio, entonces、eh, la megaminería de uranio sería para la planta nuclear. De Río Negro, ¿no? Digamos, todo, todo, toda esta cuestión desde el gobierno nacional, lo digo, ¿no? Porque ustedes saben que el gobierno provincial este, lo está también rechazando toda esta movida nuclear、uh -huh. en, la, en la provincia de ustedes.、Uh -huh. Bueno, entonces、eh, en esa asamblea que se hizo en Sierra Grande este, surgieron algunas propuestas y una de ellas fue aprovechar el Día del de Ambiente. El 5 de junio, que venía ya desde una propuesta desde Entre Ríos de hacer en cada localidad del país alguna, alguna movida, n o alguna actividad, con Luca Fossati a la cabeza, un, un viejo militante de la localidad de Esquel que luchó también contra la mina por el 2002, 2003. n o、uh -huh. Bueno, entonces este, nuestra convocatoria nos parece importante unificarla. Este, y vimos como un punto clave el límite、eh, geopolítico que nos separa, y, y como para decir que no estamos divididos, vamos juntos por esta, nos acompañamos ambas provincias para decirle no a la instalación de la planta nuclear. Bien, ¿y cómo era la recepción de quienes、eh, iban pasando por ahí? ¿Ustedes iban panfleteando a los que iban pasando? Sí, tal cual.、Eh, por suerte, el puente ahí de Arroyo Verde todavía no lo arreglaron, así que tienen que bajar mucho la velocidad para pasar. Y, y en ese instante era donde、eh, lo, les entregábamos los volantes. Muchos pararon, con, a muchos, la mayoría, este, qué sé yo, no sé cuántos habrán pasado, más de 100, estuvimos dos horas. Y, y todos, menos dos o tres que no pararon, este, todos dijeron: Están todos locos, ¿cómo van a poner eso acá? Este, hay un patrimonio de la humanidad cerca.、Eh, bueno, nada, hubo muy buena recepción, mucha gente.、Eh, me di cuenta que mucha gente de Sierra va a Madrid, a、yeah. no、sé, cuestiones médicas o, o compras, no sé, pero se ve que hay mucho tránsito ahí. Y, y la verdad que la recepción fue excelente. Nelly, ¿cómo continúan ahora organizados? ¿Están organizados por, qué sé yo, por un sitio de Facebook, algo? ¿Cómo están、eh, coordinándose ahí entre Sierra Arante, Pirámide y m a d r y n Sí, estamos conectados también por mail, hicimos unas cadenas de mail y.、Mmm, Y los Facebook, s i e r r a Grande tiene su Facebook contra la planta nuclear, Puerto Pirámides ya tenía su, su Facebook, este, contra la mega minería, de la asamblea vecinal, y, y aparte estamos conectados,、eh, nosotros acá como Puerto Pirámides,、eh, estamos adentro de la Unión de Asambleas de la Provincia del Chubut, pertenecemos a la WACH, y a la vez pertenecemos a la Unión de Asambleas Patagónicas. Que la idea es este, tratar de confluir también in,、eh, y que se incorporen las nuevas asambleas de la costa de Río Negro, como son San Antonio Este, como son Sierra Grande o Las Grutas, a, a esta unión de asambleas. En Río Negro existen muchas asambleas en distintas ciudades. Bariloche, Bolson, en la misma Vierma、eh, existen、uh -huh, y, ella, sí, sí. y son partícipes de la Unión de Asambleas Patagónicas. Entonces, este,、eh, hay una asamblea que las une en la, en la provincia de Río Negro que se llama la Asamblea de Currule Ubú, creo que es así el nombre. Ah,、si、no sí, sí, sí. Y, este, y bueno,、eh, tratar de que se relacionen, que se incorporen. Hay gente con esa que también se quiere. Está tratando de sumarse. En Allen está la asamblea de Allen、eh, llamada APCA. Bueno,、eh, hay, hay mucha relación entre vecinos que luchan contra ese avance extractivista, contra la, la posible contaminación que ellas traerían. Sabemos la situación del valle de Río Negro con el fracking. Este, y, y, en, y en ese marco es donde le seguimos dando. Eh, la batalla la la desarrollo. a vamos vida, contaminación genuinas buen muerte, nosotros fuentes porque un producción de de por por vivir con o sin y y Esta actividad concreta que se vivió ayer、eh, va a tener、eh, una, otra continuidad, han organizado ya para otro momento o, o por ahora están viendo. Eh, sí, hay, hay varias ideas para llevar adelante en conjunto con la, la gente así de este territorio costero, digamos.、Uh -huh. Así que sí, vamos a seguir en contacto porque se vienen más fechas. Nosotros todos los cuatro en la provincia del Chubut se marcha contra la mega minería.、Eh, no sé si se sumarán en este caso para los cuatro las actividades o se harán en otro. Eh, eh, eh, estamos. Nosotros dispuestos a acompañar las acciones que se lleven adelante. Neri, bueno, nuevamente, para pre preguntarte, te, ustedes se fueron enterando como nosotros, así por los medios del acuerdo ya con el gobernador en China, en Río Negro, nos enteramos así de que se planteaba una planta nuclear. Ustedes me imagino que igual se sorprendieron así o no? Sí, sí, sí nos enteramos de la misma manera.、Eh, por suerte también tuvimos más información desde las asambleas, como te decía recién. La gente de Bariloche, que enseguida este, se puso a redactar una nota para la, el embajador chino. p i u q u e n o Sí, la asociación p i u q u e que fue una acción realmente súper rápida, urgente y que pegó muy bien, digamos, para, para, como reacción, ¿no? q u i hablar. Este, ¿Mm? Y bueno, a través de e l l o como que también nos hemos ido informando. Hoy acá en Vietnam a las 4 de la tarde tenemos una asamblea convocada en Catedral. Así que、Ajá. ahí también, vecinos y vecinas, estaremos reuniéndonos para ver qué podemos hacer también、eh, nosotros. Me parece que más que nunca tenemos que ser respetados, ser consultados. Los vecinos y vecinas de la provincia、eh, nos van a meter en una central nuclear. <risa> Así que ¿Qué? si no nos consultan, ¿Qué, ¿qué esperamos? Así que un poco me parece que el espíritu de eso es la que hoy nos convoca ahí en, acá en la catedral de la ciudad. Nelly, bueno,、Hola. abrazo grande. Acá me pregunta la productora algo que nunca hice, que fue preguntarte tu apellido. <risa> Robera con B corta. Ah, perfecto. R-O-B corta-E-R-E. Nelly Robera. Y me están pidiendo imágenes. ¿Hicieron fotos algo ustedes ayer? Sí. Sí, sí, hay varias fotos. Para、sí. subir al sitio web acá de la radio. Así que después, y para las radios comunitarias, que tenemos el, la agencia de radios comunitarias de Nación. Así que Farco, para poder c o m p a r t i r con ellos. Ah, mirá qué bueno, bueno. Así bueno, que después te, te mando un mensajito para coordinar para que nos mandes algunas imágenes para compartir. Te mando las fotos que tengo, dale, sí, me encantaría. Nelly, un placer escucharte y estar esto en sintonía. Me parece que esto, más que nunca, empecemos a estar más conectados y enredados porque es la única forma de empezar a frenar lo que hasta ahora el capital quiere imponer. Y、eh, bueno, como vecinos y vecinas de, de estas provincias, de Río Negro, de Chubut, tenemos que estar muy atentos porque si no nos van a pasar por arriba. Así que... Totalmente, hay que estar atentos y alertas y dispuestos a salir a la calle. Es la única forma de parar todos estos tipos de emprendimientos porque, bueno, en, la, en Chubut está esa experiencia: está la experiencia de Gastre, está la experiencia de s k e l y hasta ahora en Chubut no pudieron entrar las megamineras. Hoy, evidentemente, el gobierno provincial ha tomado nuestro reclamo y lo está haciendo propio. Pero cuando lo tuvimos en contra y estuvimos en la calle y no pudieron entrar. Este, así que Río Negro,、eh, arriba, hay que lucharla y, y a no permitir esto, o ¿eh?